Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca en un nuevo episodio del podcast de astrología es así de simple y hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ahorita cuando sepas quién me tengo que dar cuenta de la gran labor de trascendencia que ha tenido el contenido y material astrológico de una forma muy eh, continua, calmada y de pronto con, con un bajo perfil, que me te vas a dar cuenta qué. Sin más preámbulos, pues te presento a Roberto Gutiérrez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Un saludo a los oyentes de este podcast. Gracias. Roberto, para quienes no sepan, es eh, español pero con nacionalidad venezolana, ¿es correcto? Sí, sí. Yo nací en las Islas Canarias, pero de, de, de seis meses me trajeron a Venezuela y aquí seguimos. Y tienes actualmente ambas ambas nacionalidades, ¿no? Sí, correcto, sí, las dos, cómo no, seguro. Okay. Entonces son tus dos amores, me imagino, España sí. y Venezuela. Sí, aunque es poco lo que estaba estado en España, pero claro, claro que sí. Ok, bueno, para quienes no sepan, Roberto eh, es un personaje que actualmente tiene una labor bien interesante a nivel de divulgación de la astrología, que es el, el creador, fundador y administrador de una comunidad virtual que se llama Astrólogos del Mundo es muy probable que tú de alguna forma conozcas la comunidad participes eh, yo realmente la conozco Roberto creo que desde hace unos 8 o 10 meses eh, me vinculé hace unos 7 7 6 meses creo y la verdad pues eh, siempre he estado muy atento a la gran información y contenido que se maneja En, en este espacio, si quieres, nos puedes contar un poquito, podemos conocer un poquito la historia de, de, de esta comunidad, pero antes de, de entrar en detalles de astrólogos del mundo, ¿cómo llega la astrología a tu vida y por qué, ¿Por qué estás usando esta herramienta? Tengo que entender que tú la, la usas al 100%, o sea, al 100% de tu tiempo estás a nivel productivo involucrado con la astrología, ¿es correcto? Sí, sí, sí, yo soy astrólogo profesional, pues, dedicado a las 24 horas a la astrología. ...a la consulta astrológica... ...dirijo el Centro Astrológico Venezolano... ...soy profesor de Astrología... ...yo doy clases de Astrología diariamente... ...charlas presenciales... ...charlas eh, ...cursos presenciales... ...cursos en el interior del país... Eh, ...cursos por habla virtual por Internet... ...yo debo tener en estos momentos... ...aproximadamente unos 100 alumnos... ...100 alumnos que le estoy dando clases de Astrología... ...en estos momentos... Okay. Y, ...y bueno un poco... Mi llegada en la astrología fue cuando yo me hice mi carta astral con una persona muy famosa aquí en Venezuela que se llama Carlos Fraga. Me hice la carta y de verdad me fue interesante como una persona que no me conocía, que no sabía ni quién era yo, que me estaba viendo por primera vez en ese momento. Me plasma de una manera perfecta eso hace y, y eso hace ya 18 años. 18 okay. años okay. en el año en el año 90 y, 90 y, 92, 92, entonces bueno, este definitivamente me gustó, me puse a estudiar astrología y bueno, aquí estamos, y en estos momentos me dedico a la consulta, a la clase y cualquier otra actividad o invento que se me presente, incluido otro logo del mundo. ¿Y antes y antes de, de desarrollar la astrología, qué hacías, a qué te dedicabas? ¿Tu, a, tu, bueno, yo... Tu actividad principal de Casa 10. <risa> bueno, yo, yo trabajé... Yo tengo un Plutón en casa, 6 ¿sí? que me ha hecho cambiar de profesión? <ríe> eh, yo estuve trabajando en la Nestlé, en Nestlé Venezuela, pero era en Gamble. Este, estuve, Pero yo creé un grupo infantil que muchas personas quizás lo pudieran conocer. En, en, estuvimos en Colombia, en muchos países de Latinoamérica que se llama las ni fa. Y estuve con eso pues quizás los 15 años antes de ya dedicarme a la astrología de, de lleno como tal, ¿no? Eh, ¿Tú un, un, grupo, un grupo musical? ¿no sí, es un grupo infantil, un grupo infantil de payasitas. Grabamos unos, grabamos unos 14 o 15 discos eh, infantiles. Nos ganamos, por cierto, 5 discos de oro, un disco de platino. Fue, es un grupo que marcó mucho, marcó mucho eh, aquí en Venezuela, en Panamá, en, en los Estados Unidos, en Costa Rica... Eh, en bastantes países, a nivel latinoamericano y del Caribe. Y bueno, yo me dedicaba a toda la producción y dirección de ese grupo realmente, ¿no? Y ahora estamos por aquí. Fíjate que son tres tipos, distintos actividades, gracias a ese Plutón en la Casa 6 que tengo yo, que me ha he hecho cambiar. Espero que ya no cambie más. Y ni <risa> quiero cambiar, sino dedicarme a lo que estoy haciendo en este momento. Okay. ¿Tu perfil astrológico es que ¿Eres un sol... yo tengo sol en casa 11, yo soy acuariano con sol en casa 11, imagínate tú okay. este y bueno, por eso es que me gusta pues la, el, el trabajo en grupo, ¿no? también estuve en los scouts. tengo 40 años metido en los scouts. ¿ok? ese es mi vigente? sol en la 11 sí señor mi sol en la 11 okay. y de ahí viene pues quizás lo, esto de crear la comunidad de astrólogos del mundo ascendente o sea, de Pisces, sí ascendente piscis ascendente piscis sí señor okay. y mercurio en acuario también o? mercurio en acuario mercurio en acuario venus en la 12 en piscis okay. y luna la luna en leo okay, la luna en leo que es la que me, me saca esa vena artística que estuve yo por ahí con las payasitas y todas estas cosas no okay. entonces bueno esa es un poco la, la idea no y el objetivo okay. del centro astrológico okay. venezolano que el cual yo dirijo es que es crear y generar una cultura astrológica. Ok, esto es en Caracas. En Caracas, en Caracas. Okay. Tenemos en, en Caracas, eh, creamos una sede en Guatire, que, que queda cerca aquí de Caracas. Una sede ahí que, que creamos que debe haber unos 30 o 40 alumnos más. De verdad que la cosa está creciendo fuertemente. Venezuela, de hecho, es un, un una sociedad que es muy afín a estos temas, ¿no? Ah, Seguro, sí, como astrología, no? esoterismo, todo, todo, todo lo que es la parte esotérica, la parte de la espiritualidad es muy fuerte, muy fuerte. Mucha gente involucrada en la parte de, de, de astrología, numerología, terapia y respuesta espiritual. Muchísimas, muchísimas personas están metidas en la física, lo que está ¿no? y... la, la escuela de Connie Méndez también, ¿no? de verdad que es un trabajo impresionante, de verdad que es una cosa. fuerte, fuerte, fuerte que hay en, en Venezuela la astrología también y la astrología entonces está agarrando mucha seriedad mucha seriedad, aquí ya no es como antes que cualquier persona agarraba un librito de astrología y decía que era astrólogo, sino que ahora hay que estudiar astrología y hay centros interesantes importantes que dan clases de astrología sí, sí, esa es una tendencia que, se, que uno de alguna forma alcanza a medir con estas herramientas virtuales Eh, claro. Hay ciertos eh, grupos, por, por así decirlo, demográficos, eh, que, que tienen como una mayor incidencia en, en lo virtual. Hoy en día lo virtual pues permite de alguna forma detectar eso. Y a nivel Latinoamérica, sí. pues es muy claro, Brasil, Argentina, Venezuela. Sí, no, eh, fuerte, fuerte, de verdad eh, que sí. Que en España también hay mucho. Eh. Bueno, Roberto, sí. ¿y ¿cómo nace astrólogo del Mundo? ¿Cómo surge esa idea de... bueno sí, realmente fue que eh, realmente eso es una vez mi hermana me habló de que había un ella bailarina tiene una escuela de ballet y había un grupo ahí Ning eh, de hecho es astrólogosemundo punto Ning punto com una plataforma okay. y yo la veo y veo que es una plataforma donde se puede producir una donde se puede donde la idea era generar comunidades ¿no? y yo digo conchela, aquí podemos generar una comunidad de puros astrólogos Okay. Entonces me puse a pensar y yo digo, bueno, mira, aquí puede, esto puede ser y se, será por mi sol en 11. Y yo acuariano, pues se me ocurrió ponerle astrólogos del mundo. Fue una cosa de momento realmente. Es decir, eso no fue una cosa muy planificada. Te, te puedo contar que eso es una cosa que quizás fueron 10 minutos en mi cabeza. Llegué, la fundé, la creé, le empecé, le empecé a decir a la gente que, que se metiera. Y mira, yo te puedo decir que el primer día ya tenía 100 personas. Okay. El eso primer día ya tenía... fue hace cuánto? ¿Cu cuando nació astrólogo? Eso fue un... ya... Eso tiene dos años. este Dos años y medio, realmente. Dos años y medio. ¿Cuando Ning momento, era, era gratuita? O sea, Ning nació como una... Ning gratuita. era gratuita, sí, sí. Era gratuita y después que está eso armado, que funciona de una manera pero tan espectacular, me dicen que hay que pagar. Sí. <risa> Entonces me ha tocado pagar los dos últimos años. Okay. realmente Ning, Ning, Ning es un fenómeno de las redes sociales. Surgió... Básicamente orientado a eso, a, a ubicar eh, nichos o grupos de personas con intereses en común, en torno a, a eso, a un interés en común. Entonces, tú lo has dicho muy bien, es una plataforma que soporta amigablemente eh, una interacción de comunidad virtual. Y hoy sí, no, día existen no. muchísimos, muchísimos eh, nichos en torno a NINC, y uno de ellos pues es Astrólogos del Mundo, que, que surgió fue precisamente gratuito, yo yo tengo algún conocimiento de eso porque en algún momento la seguí la red pero la verdad nunca la, la usé ni la implementé y, y de pronto mi primera experiencia seria por así decirlo fue con tu con tu comunidad sí y, no realmente ha sido un fenómeno y, y muy grande a luego el mundo a todo el mundo mira a todo el mundo entran dos mil tiene dos mil entradas diarias sí y, y, y normalmente a, a, a, mensualmente estamos hablando de 60 mil entradas diarias y te digo una página o una comunidad que que le entran eh, 60 mil personas mensuales creo que antes dije 60 mil mensuales sí. 2 mil personas diarias mira eso sí. es importante es yo creo Oye, para ¿y cuán, mí ¿Y cuántos usuarios tienes son en este momento vamos por tres mil casi 3 mil 700 3 mil 660 por ahí vamos yo todos los días hay 5 o 10 personas que quieren entrar en astrólogos del mundo los cuales hay que filtrarlos porque no puede entrar cualquiera realmente la gente pensará que ahí llega el que quiere se mete pero no todos los días a primera hora tengo que meterme en astrólogo del mundo a, a revisar las peticiones de personas que quieren entrar hay muchas personas pues que no cumplen los requisitos que simplemente se están metiendo por interés, por curiosidad hay unos que dicen quiero que me hable sobre el amor y y la suerte y el trabajo entonces obviamente esa gente no entra entonces tienen que ser personas astrólogos estudiantes de astrología y de verdad que está bien filtrado porque si no si no fuera así astrólogo del mundo tendría como diez mil personas en este momento ¿Y tú cómo, pero ¿tú con qué criterios eh, haces esa moderación? Bueno normalmente le pregunto que qué tipo de astrología le gusta el que no te sabe ningún tipo de astrología ya me está dando una información de que no sabe mucho el tema Pero al final le hago una pregunta directa, ¿eres astrólogo, estudias astrología? Entonces me dice, pues no, ah, pues no entras, pues, no entras, okay. ¿no? O sea, es una comunidad okay. bastante segmentada, ¿no? O sea, eh, tú lo has dicho en cuanto a, al perfil, o sea, es personas que estudian o conocen la astrología. El sí. usuario raso de astrología no, no pertenece a la, a la comunidad. No, hay mucha gente que, que quiere que dice, me gusta el tema, pero no me interesa porque si el, la persona que entra en astrología del mundo se da cuenta, ¿verdad?, se da cuenta de que, de que los temas que se están tratando ahí son, ahí no se tratan estos es muchos temitas, de que si, que si la luna en Leo significa tal cosa, realmente se están tratando temas importantes, que de verdad hay que ser astrólogo para entenderlo. Entonces, y un poco lo que yo he querido también, hermano, es acabar esta situación de que o se hace una comunidad de astrólogos, entonces los primeros que se meten, con todo el respeto que me merecen los astarotistas ahí. y entonces los no sé cuánto y los y los numerólogos yo digo, hermano, esto es de astrólogos astrólogos del mundo, es para tratar el tema astrológico, y muchas veces muchas muchas comunidades astrológicas que se han creado, sobre todo listas, que es lo que se creaba anteriormente sí, sí. tenían problemas porque se le metía una cantidad de personas y al final están hablando de cualquier cosa menos de astrología sí, sí, es un y un no fenómeno... solamente eso sino que sí. mira, a mí me toca borrar cosas de gente que pone cosas que no y se lo digo, mire aquí se trata el tema astrológico. esto no va sí. en eso yo soy muy radical de que es, y, y, y la gente está muy contenta mucha gente me, me escribe y me dice mira lo bueno de aquí es que no se nos han infiltrado toda esta gente vuelvo y repito, vuelvo y repito con todo el respeto que se merecen ¿no? pero entonces yo le digo bueno pero ustedes son tarotistas hagan tarotistas del mundo se reúnen ahí discuten sus temas nosotros aquí somos astrólogos y queremos discutir los nuestros temas y queremos que nos respeten pues lo, lo que estamos haciendo. Y bueno, bueno, hasta ahora se ha logrado, hasta ahora se ha logrado. Sí, se algo logré. algo que me ha llamado bastante la atención de la comunidad es la como como la tranquilidad con la cual uno uno navega, o sea, digo tranquilidad en cuanto a es pues Ning, la plataforma Ning da muchas posibilidades, muchas opciones de eh, crear tu blog, publicar videos, hacer comentarios, chat, desde el punto de vista operativo y de sistemas pues da, da grandes eh recursos como no oh, ¿cómo y en no? otras comunidades también en plataforma NINC que conozco uno encuentra mucho ruido o sea mucho ruido es mucha mucha información que que está saturando una forma eh aburre y cansa astrólogos del claro. mundo, astrólogos del mundo perdón, maneja mucha información Pero tú como usuario tienes la posibilidad de, de, de decir a qué información quieres tener a, acceso, ¿no? Puedes tener acceso a, a toda la información que quieras o, o tú puedes filtrar y configurar la información que para ti es importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, no, de verdad, mira, ahí deben haber, el otro día estaba leyendo y hay como 4.000 blogs. O sea, blogs son publicaciones. Uh -huh. Más de más, 4.000 publicaciones. Eh, impresionante. Ahorita se acaba de, de crear una una una colega porque lo interesante es la participación de las personas, ¿no? Uh -huh. Y entonces una colega, este, yo vi que metió un libro ahí para que la gente lo bajara y entonces yo hablé con él y mira, vamos a una biblioteca virtual y bueno, tenemos una biblioteca virtual pero gigantesca, gigantesca, gigantesca, gigantesca con cualquier cantidad de libros ahí que la gente los puede bajar cuando quiera, ¿no? Uh -huh. Este Eh, que también está, estamos, estamos dando ese servicio luego hay una a, arriba hay unos hay unos mm, unos enlaces que yo le he agregado unos enlaces donde tú puedes tener acceso a las efemérides, donde puedes tener acceso a programas gratis de astrología, donde puedes tener acceso a, a, a calcular las cartas astrales le hemos agregado cosas acabamos de abrir un un twitter un twitter de astrólogos del mundo Eh, lo abrí la semana pasada y ya tiene más de como 150 o 200 seguidores y la idea es que las cosas que se publiquen en Astrologos del Mundo, de repente hay gente que no tiene el acceso fácil con la computadora, que tenga el acceso por medio del teléfono que es donde mayor, mayormente la gente utiliza el Twitter. Entonces eso genera más entradas y genera más información para las personas. Entonces bueno y de paso la, la la plataforma cada vez mejora más ellos van agregando cosas van agregando cosas y la van mejorando realmente entonces de verdad mira es bien interesante yo para mí ya es, es la es la es la comunidad astrológica más grande del mundo en español sí yo diría que yo creo que es la más grande del mundo también en todos los demás pero yo digo en español porque no sé si habrá alguna con los ingleses o con los franceses No creo, porque son comunidades más reducidas. En cambio, nosotros somos de cantidad de países, ¿no? Entonces, pues, de verdad que la cosa ha transcendido. Y, y la parte administrativa, Hugo, ¿tú estás dedicado a moderar totalmente el grupo? ¿O tienes alguien sí. que te ayude? O... No, no, yo solo, yo solo estoy en esto aquí. Okay. Estoy es en bien, esto. es de... bien dispendioso, ¿no? O sea, manejar una sí. página en internet. Pues hoy en día sí. existen muchas herramientas gratuitas que de alguna u otra forma facilitan estos procesos. Un, un ejemplo muy sencillo Facebook, eh, sí. Tumblr también es una comunidad que está creciendo y mucho. WordPress, bueno, existen muchos recursos que de alguna forma ayudarían a, a administrar estos sitios, pero ya herramientas especializadas, eh, tener un propio blog o en caso tuyo con Ning. De todos modos requiere mucho tiempo el parametrizar inicialmente la herramienta, el configurarla, pero más que eso es la administración diaria y continua, ¿no? Hay que, como hemos dicho, hay varias labores que hay que hacer, una de ellas es la moderación. Claro, y también, bueno, que si este se peleó con el otro, si el otro... Mira, cada vez ocurre menos, qué interesante. Cada vez ocurre menos. Al principio ocurrió más, porque había una cultura de lista, de pelearse, de discutir. De Ahora no. Sí. Ahora la gente pues se mete, el tema que le gusta lo, lo, lo, ¿Sigue? lo sigue, el que no le gusta pues no lo sigue, ¿verdad? Normalmente han habido dos o tres peleitas, incluso algunos se salió de la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero son pocas personas, creo que son dos o tres. El resto de la gente pues agradece la información. Y luego, que, claro, el... por ejemplo... Cuando, cuando tú tienes las búsquedas de Google, cuando Google tú le dices búsquedas por astrología, la mitad o más de la mitad son de astrólogos del mundo. Sí. Porque tiene un movimiento constante. Bueno, a, otra cosa que me ha llamado bastante la atención, Roberto, y te lo digo por mi perfil, yo soy un sol en Lados, 2, soy un y en algún momento yo te lo pregunté. Que, que, que porque yo sí sabía, o sí sé que NIN no es, no, es, no es gratuito, o sea, sé que hay que pagar por, por, por usar la herramienta, hay que pagar un buen dinero, y de alguna forma, yo, yo, yo mirando la página, yo decía, bueno, esta persona ¿cómo financia este, este proyecto? Porque realmente, la mayoría de, de, de acceso, o sea, es un acceso 100% gratuito el que yo estoy viendo, ¿no? Ya sí, conociendo sí. tu perfil, y ya habiendo conversado un poquito más contigo, pues ya Ya lo entiendo, hoy en día lo entiendo, eh, y algo que me llama bastante la atención es eso, que es la posibilidad que tú das de que otras personas, otros astrólogos, personas que tienen sus cursos presenciales, virtuales, sus eventos, sus congresos, por el cual perciben, un obviamente, un dinero, porque los están cobrando, ya sea de forma virtual o presencial, pues sin ningún problema pueden darlos a conocer en la comunidad, ¿no? Eh, sí. y que eso a mí pues, se me hace algo muy, muy, muy loable, eh, que de alguna forma eh, pues, dice de lo, lo que hay detrás de esta página, ¿no? O sea, eh, tú estás asumiendo esto con recursos propios y, y de alguna forma pues estás generando, bueno, me imagino que también generará algún beneficio de publicidad para tu, tu, tus espacios físicos en, en Venezuela, pero, pero el gran valor agregado que yo veo es eso, eh, aparte de compartir la información, es que, que otras personas que tienen como actividad productiva la astrología, pues a conocer sus servicios y productos, ¿no? eso siempre me llamó bastante la atención, la ¿no? verdad. Sí, sí, no, eh, sí, la idea es que todo el mundo, sí, yo creo que es otra persona y le hubiera dicho, bueno, si tú vas a promover un curso me tienes que pagar tanto, Ajá. no, no, no, no la idea es, la idea es que la gente se entere de lo que está pasando, sin ningún ningún costo, Estoy, estoy preparando una cosa esta de Paypal uh -huh. ¿no? Uh -huh. estoy pues como donativo okay. de manera que si alguien quiere dar un euro un dólar lo que quieran lo voy a poner y sin ninguna obligación el que sienta que quiere colaborar con otro lado del mundo pues puede colaborar tranquilamente si no quiere colaborar no colabore Entonces, yo al principio pedí una colaboración cuando empezaron a cobrar, porque eh, nosotros en Venezuela tenemos un problema de dólares grave y no se consiguen y son caros. Y entonces uno me dijo, no, yo no voy a pagar nada. Le digo, tranquilo, no paguen, quédese ahí. No, entonces si no me voy, no, no se retire, quédese. No, no, es que, no. Y al final decidí, bueno, no, mira, lo voy a costear en mi bolsillo. Voy a poner ese donativo a ver si sale algo, ¿no? Pero si no, no es la idea. Realmente pienso que eh, astrólogos del mundo... Una de las opciones pudo haber sido que cuando la gente quiso, la gente de NIN quiso cobrar, este, es cerrarla, pues. Pero de verdad era una, capa, una la cantidad de personas entrando, la cantidad de personas aprendiendo, la cantidad de personas discutiendo, eh, conversando sobre astrología y dije, no, esto no se puede eliminar. Lo mantengo yo con mi con mis fondos, pero de verdad que y, y, no te creas que tampoco alguna cosa me puede producir, pero lo que sí produce es que de verdad es gran satisfacción. ¿no? Gran satisfacción. Y que ya con eso estamos ya suficiente pago. Que, que esa es como la gran, la gran eh, posibilidad que hoy en día tiene internet, ¿no? Que claro, claro. De acuerdo que a los, a los perfiles, eh, y es muy claro, o sea, eh. Eh, tu perfil es muy claro eh, y uno encuentra modelos de negocios que se ajustan mucho a los perfiles de los de los individuos, ¿no? Yo conozco claro. listas de astrología en Ning que son listas cerradas muy buenas, pero cobran y, y es sí. válido, o sea, y hay listas también muy buenas abiertas que no cobran. Entonces ya ya pues un, uno conociendo y estudiando astrología pues ya ya entiende que detrás de ese espacio pues hay un ser humano o un grupo de seres humanos que tienen un perfil que están siendo fieles a ese perfil y van a hacer eh, feeling o sinastría como decimos nosotros sí. con aquellos usuarios que, que de alguna forma se sienten cómodos con esa propuesta ¿no? claro, claro, claro entonces bueno esa, esa es un poco la idea realmente okay. y bueno y sigue creciendo, sigue creciendo yo, en cualquier momento yo pienso que en los próximos meses vamos a llegar a los 4000 miembros y, es in, y, y hay mucha gente y, y hay gente muy importante y muy conocida en el ambiente sí. astrológico que están miembros de ahí, gente, gente, yo por lo menos he cubierto una cantidad de personas que hay aquí en Venezuela astrólogos que yo nunca los había visto en ningún lado y son astrólogos y tienen estudios y, y pero que yo no sabía o que no se involucran con, con por ejemplo la federación de astrólogos de Venezuela ni nada sino que están trabajando por su cuenta y están todos metidos aquí en eso ha unido mucho por lo menos en Venezuela yo he visto que ha unido mucho los astrólogos del país los ha unido mucho, algunos se han hecho amigos de otros, han, han, han estudiado unos con otros, de verdad que, y yo estoy seguro que en otros países también ha ocurrido. Y entonces, bueno, esa es la idea, y esto claro. no lo para nadie. Sí, claro, uno, uno sí, es la, la red de los contactos, ¿no? Ya, en, la, en tu misma ciudad, en tu mismo sector, en tu mismo barrio... Una persona que ha vivido contigo toda la vida y no la conoce y se aparece en una red social. <risa> Exactamente. Así mismo es, así mismo es, así mismo es. es, así mismo es. Bueno, y también sí. eres muy inquieto en lo tecnológico, ¿no? Veo que tienes eh, radio virtual, eh, podcast, ¿qué ah, Sí, tengo una radio, mira, esa radio ha sido muy exitosa. Esa radio esa radio del Centro Astrológico Venezolano, esa es una radio que está transmitiendo las 24 horas del día. Eh, puros temas astrológicos hay unos temas que yo los he grabado que eran originalmente podcast después hice yo hice un programa de radio por internet yo estaba buscando aquí una emisora de radio para tener un programa de radio de radio nacional pues. De, y entonces no me daban ningún espacio y yo dije bueno como nada ningún espacio yo voy a hacer mi, pro, mi propio programa de radio entonces junto con Catherine que ella es mi pareja que es astróloga también empezamos a hacer una serie de programas que lo llamamos Encuentro Astral que fueron exitosísimos, exitosísimos. Esos programas todavía los tengo ahí en un blog que yo hice que se llama Encuentro Astral el que quiera, pues, lo puede acceder. Y mira, okay. esos programas tienen más de 25.000 bajadas. Okay. Mira, la cosa es impresionante. Esos programas están todos metidos en la radio. A veces yo agarro cosas por YouTube que alguien... A veces la gente hace video, pero no es un video. Realmente es un podcast y le ponen una imagen, ¿no? Sí. Entonces, okay. entonces todo eso... Todos esos audios yo los he bajado, los meto ahí, le pido permiso obviamente a la persona para meterlo en la radio y la radio está transmitiendo las 24 horas del día. Es interesante porque yo tengo como ver las personas que están oyendo la radio y, y a todas horas del día, en las 24 horas del día mínimo, hay dos o tres personas escuchando la radio. ¿Cómo, cómo ¿Eh? es el link, Roberto? Ese es www. Radio punto com, B pequeño, o sea, Radio CAB -V, v, pues, uh -huh. Centro Estrológico Venezolano, www.radiocav.com. Okay. Eh, eh, eh, además tiene una página de, de radial y de verdad que es impresionante, impresionante, eso a toda hora, a toda hora, eso no hay un momento del día en que no haya por lo menos una persona oyendo esa radio. Y oye personas que están pegadas dos horas y tres horas o escuchando la radio y gente que me escribe, que ha aprendido muchísimo en, en la radio, que son estudiantes y que están fascinados con la radio. Y de verdad que eso ha sido otro fenómeno que cada vez crece más, cada vez crece más. Yo he hecho también otras radios que no son astrológicas, tengo una de música romántica, tengo una de música infantil, ahora vamos a empezar una radio de nueva era, Ajá. o sea que no, no nos paramos por ahí, por, por ese lado. Pero realmente la, la radio astrológica ha sido ha sido bien importante, ¿no? Y la, otro ciudadano. fenómeno. Sí, señor. Otro fenómeno que tenemos por ahí bien, bien interesante. Entonces, bueno, sí, no, no, no paro. Y luego tenemos las aulas virtuales también. Estamos dando muchos cursos por aulas virtuales. En estos momentos yo tengo tres cursos funcionando por aula virtual. Eso ha sido muy interesante porque hay personas pues, que no tienen acceso. porque viven lejos, porque pues, en su país no hay quien les dé la información. En estos momentos yo estoy dando un curso de astrología completo, como es el curso que, que hago yo aquí presencial, que dura más o menos unos 14 o 15 meses. Yo estoy dando, tengo siete personas en estos momentos que están haciendo este curso por internet, que, que son, que son, de, que no viven, algunos viven en el interior de Venezuela, del país, otras son del exterior. Estamos dictando muchos talleres, en estos momentos estamos dictando un taller de sinastrias y carta compuesta, tenemos 14 personas ahí, tenemos personas de Chile, tenemos personas de México, tenemos personas de Ecuador, eh, que, que no tienen el acceso tampoco y de verdad que ha sido bien exitoso. Super. Bien exitoso. Eh, no, y tocaste un tema bien interesante, o sea, lo virtual. Eh, yo también en mi espacio tengo algunos cursos virtuales. Sí. Eh, es, es una herramienta que de alguna forma. brinda esa opción a quien no de alguna forma no puede por lo físico desplazarse o por cuestiones de agenda no puede participar pero, pero no, y... que, me, que me llama la atención Roberto <risa> eh, eh, que quiero compartir contigo con nuestros oyentes <risa> ya, ya, ya hablando como radio como tú <risa> es que sí. eh, hoy en día pues es un fenómeno ya ya está eh, instaurado o sea uno encuentra mucha mucha propuesta mucha información eh, en lo virtual tema astrología hay muchos ya hay muchas personas que hacen cursos que hacen conferencias talleres sí, lo cual es sí. válido y es y es necesario y es también muy enriquecedor aquí pues el consejo es que siempre doy eh, eventualmente para los cual, cualquier tema es sentirse bien y eso uno astrológicamente lo identifica o sea sentirse bien con esa propuesta que yo encuentro con ese con ese personaje el, el hecho de que a mí no me guste no sé, la forma en que una persona esté exponiendo un tema o que no me guste le, en, el tema en sí, no significa que no sea válido, eso ya es una cuestión muy claro. personal de quien transmite a quien recibe, ¿no? Entonces, hoy sí. en día lo virtual es, es muy enriquecedor por eso, porque son, son muchas las opciones, muchos los caminos que de alguna forma son válidos no todos va, van a ser para todas las personas y eso me ha ayudado a mí entender eso, desde hace muchos años me, me ha ayudado a A, a ser un poco más relajado en cuanto a la competencia y resalto entre comillas que uno puede encontrar en internet porque pues por varias razones es imposible sí. llegar a un gran número de personas pero tú llegas a quienes debes llegar simplemente entonces claro, yo, yo, yo siempre, digo de que primero siempre digo que hay para todo Exacto. hay para todo de repente hay una persona yo doy un curso de una manera y otra persona incluso lo puede dar igual pero la persona se siente mejor con aquella que, que conmigo. Pues una cuestión, como como tú dices, de sinastría. Sí, es eso. Yo estoy en la radio con Catherine, que es mi pareja, y hay gente que la llama a ella porque se quiere hacer la carta con ella, porque sienten, hay algún feeling que sienten con esta persona, y hay una gente que de repente me llama a mí porque siente que conmigo la puede hacer. Entonces, eso es así. Lo que sí hay un boom muy grande, entonces ahora quieren ofrecer de todo por, por bueno, aulas virtuales. Sí. Este, eh, obviamente, eh, muy pocos van a aguantar esa, ese tren, porque sí. eso hay que trabajar muy duro, hay que prepararse muy bien. Uno no puede estar pirateando eh, en el aula virtual. Sí. Las aulas virtuales funcionan perfectamente bien. Yo le explico a la gente, tú vienes aquí a clase, yo de repente te hago una preparación de PowerPoint, Y yo llego y te voy presentando las láminas y te voy explicando pues igual. En la aula virtual yo pongo la presentación y te voy explicando igualito. O sea que la calidad es la misma. La calidad es la misma. Hay un chat donde puedes ir preguntando, al final se abren preguntas y respuestas. Y entonces es bien interesante. Ahora, si sí, definitivamente eh, hay para todos, de verdad. La, la, la, la comunidad es muy grande, la gente que necesita la información es muy grande también. Y bueno, Ay, pues al final van a quedar los mejores. Y, sí, y otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que son escenarios diferentes, lo virtual y lo físico, ¿no? Y eso sí, sí yo lo tuve muy claro desde hace tres años cuando inicié esta, este proyecto en Astrología es así de simple, que lo virtual no pretende reemplazar un espacio físico, ¿no? Y claro, yo, claro. Yo todavía claro. recibo correos de personas que quieren que armemos grupos de estudios presenciales, que, que, que sí. de una forma quieren reunirse, pero, pero son escenarios diferentes, o sea, son escenarios diferentes sí. con... con oportunidades diferentes y también con, con, con sí. Eh, sí es simplemente que, que no, la no persona que, que que no puede que no tiene el acceso que vive lejos porque cuando la persona vive se pues, prefiere venir al curso realmente no sí. pero de todas maneras abre un compás interesante de opciones para la persona que vive en un sitio donde no hay donde nadie le puede ir, un curso de astrología y entonces es mejor que se, se meta un la virtual a que se ponga a agarrar libros y, y aprenda cosas mal aprendidas valga la redundancia no entonces pues a lo virtual pues es una opción mejor a a a cualquier otra cosa por ahí que que verdad que sí. no tenga nivel adecuado y, y, y hay ciertos referentes ya a nivel virtual que uno reconoce como comunidades grandes no en astrología eh. en caso tuyo astrólogos del mundo Eh, la gente argentina, yo con ellos hacen tiempo, eh, gente de astrología que los conoces también. sí, Gea, yeah, gente, yeah, bueno yeah. por cierto fíjate, van a hacer su, van a hacer el congreso, el congreso que yo creo que es el 14 congreso, lo van a hacer lo virtual. sí, que ese fue como el primer gran referente que yo conocí de comunidad virtual astrológica, sí, sí, ¿no? sí, ellos, sí, ellos tenían sí. era, o tienen, es un, un, blog y una lista de correos. Gente y, de astrología, EA. Yeah. Exacto. Y sí, y esto te, eh, de Silvia Ceres, ¿no? Es, eh, Silvia Ceres, correcto. Silvia Ceres y, y se me da ahorita el nombre del, del, del compañero. Eh, ahorita los más recientes, por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención en Internet, eh, Astromundo, no sé si la conoces, es una oh. es una persona que maneja mucho contenido en Facebook, no tiene un blog como tal o no tiene una eh, un espacio virtual como tal, sino es una comunidad de usuarios en Facebook. Sí. pero es una comunidad grandísima, o sea es una persona, es una mujer en España que maneja y la única referencia que tenemos de ella es a su nombre, es promundo, ah <ríe> y, sí, creo que sí yo yo lo he visto por ahí y publica mucho mucho contenido, o sea el tema va que, a que lo virtual pueda aglutinar de alguna forma eh, aquí lo que... hay uno aquí hay una que, que, que es interesante dice la se llama eh, es un amigo eh, la astrología es demasiado buena para dejársela a, a los astrologos castellanos claro <ríe> Eduardo Castellano Este sí. se llama así la comunidad. También es, es un no? Él es un acuariano, creo también. La, la, la, no, no sé qué signo es él. Yo él en un momento yo clases aquí. La, la astrología es demasiado buena para dejárselas a los astrólogos. Hace unos trabajos interesantísimos. De verdad que esto no para. Esto no lo para nadie. En México hay una no lo conozco, pero sí he visto bastantes cosas de él. Escanda, creo que se llama. Eh. Ajá, como no gran amigo Gerardo Alvinger. que estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí conmigo sí. dio algunos cursos aquí en astrólogos aquí en ciertos astrologos. No, lo, no, no lo conozco, no tengo oportunidad de conocerlo, pero me llama bastante la atención sí, la como propuesta. No. Yo, este yo es de aquarriano. lo virtual, o sea, la propuesta virtual. Ya, ya el, de pronto el contenido astrológico no me he centrado a mirarlo mucho, pero sí me llama bastante la atención los videos que sí, la como no. son videos donde se nota que hay una preparación, una edición. No, no, sí, alguna, sí. Alguna, alguna eh, Ah, ese también. Es otro, ese es acuariano, ese sí sé yo que es acuariano. Y, y publica mucho video en YouTube haciendo lecturas del ingreso. De... No, no, y es una video además con una presentación espectacular sí, y unos sí, fondos sí. y, y entonces él, él mismo sale hablando con el mismo sí. con la misma imagen. Una cosa espectacular, es un trabajo buenísimo. Sí, sí, eso, eso me llama bastante la atención, independiente del contenido astrológico, pues que no, la verdad no. No, es bueno también en su contenido astrológico. No, no lo no detallo, lo que me llama la atención es eso es la propuesta virtual. Acá en Colombia sí. también un gran amigo ya está incursionando también en esas labores, eh, Juan Carlos Gómez. Creo, creo ¿Cómo que también tiene su oportunidad ya de conocerlo. Como no, oye, eh, estás, eh, él hace unos, unos, un, tiene un aula virtual, él pone los videos en astrólogos del mundo y cuando tú ves el individuo tiene como 20 o 30 personas que lo están escuchando. Hasta más, él tiene él tiene también una comunidad interesante, yo. ¿Cómo no? también? De, de seguidores y cuando hicimos interesantes varios miles de, de personas entonces lo que yo quiero resaltar aquí es que internet tiene un fenómeno bien interesante, algo que um, Seth Godin un, un gurú del marketing en algún momento llamó la, la, la, la larga cola que los fenómenos ¿Sí? de mercadeo a, a, a nivel macro hablaban de, era de nichos de cien mil o cientos mil personas para arriba pero por bajito, o sea Cuando tú hacías sí. una, una inversión en mercadeo, tú le apuntabas a eso, a mil, 100.000, mil personas y los recursos pues eran recursos sí. grandes. Eh, sí, señor, sí, señor. De, de muchos millones. Hoy en día Internet Yo. ya nos permite una cosita es trabajar esos pequeños reductos que tienen esas, esas largas colas que son los micronichos. Y cuando hablamos de micronichos son nichos de 10 personas, 50 personas o miles de personas. el caso tuyo, una comunidad de 3.500 personas Eh, sí. eh Astromundo se maneja cinco mil, en el caso mío yo tengo mil trescientas, eh Juan Carlos maneja no sé, alrededor de cinco mil o sea son micronichos que son grupos pequeños de personas para cuando decimos pequeños es para lo, lo que el, el mercadeo a nivel estándar ha manejado pero sí, cómo pero, no. pero ya se crea una nueva dinámica en cuanto a, a, a comunidad ¿no? entonces sí. Eh, ya tener desde un 10 personas que te estén oyendo eso ya es un nicho de, de, de mercados de personas que de alguna forma están interesadas en, en oír algo que tú quieres compartir, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo antes uno iba a editar un curso de astrología entonces tenías que hacer unos letreritos pegar sí. los letreritos por media Caracas y te llegaban 10 personas ahora pues yo llego y pongo mi aviso por internet y ya, listo sí. y llegan las personas igualito sí, sí, sí. Y la gente te está llamando porque hay una constante búsqueda, ¿no? Y entonces, pues obviamente eh, eso ha facilitado el trabajo también. Claro, y, y, y, y es para ambos sentidos. O sea, de pronto para el productor de contenidos, llámese un curso o un taller o lo que sea, pero también para el usuario y sus contenidos que ya tiene el poder de elegir, decidir y, y buscar. Hoy en día los usuarios somos más inteligentes, más selectivos eh, O sea, ya, ya estando al otro lado, ya cuando nosotros queremos acceder a una información, ya uno investiga, eh, busca referencias, eh, conoce, y, y eso pues, también es bastante, bastante importante en, en esta nueva mecánica que se está dando hoy en día. Sí, señor. Okay. Esa es la idea, hay que seguir utilizando los recursos tecnológicos. Son, son herramientas que hay que, que saber utilizar. Y como toda herramienta, pues depende del uso que, que le demos. Sí, bueno señor, Roberto, que la verdad ya llevamos 42, 45 sí, minutos Ajá. conversando. Ajá. Eh, sí. Es interesante este podcast porque nos dedicamos un poquito a la parte tecnológica, pero pero es es era necesario hacerlo. Eh, sí, no y que la, la adelante, gente sepa que estas cosas, todo el mundo, eso no es una cosa que nació solo, que se maneja sola, sino que por detrás hay gente que está trabajando en eso. Hay tiempo y hay dinero. Sí, señor, bastante. <risa> en otra en otra oportunidad ya compartiremos eh, astrológicamente intereses y temas. Tengo entendido que tu, tu especialidad son asteroides menores, ¿no? Y revolución solar. Es como el, como el área fuerte. Mi, no? mi especialización fuerte es la revolución solar. Yo casi que hago revoluciones solares a diario. Este, todos los días yo tengo consultas de revolución solar. Tengo un libro escrito de revolución solar. <risa> ustedes ponen en, en, en Google revolución solar y sale pum, el libro mío y lo pueden bajar eh, al que le interese el tema ok, también en la página yo tengo la página de centroastrológicovenezolano.net. ahí también pueden bajar el libro este y bueno, últimamente hemos hecho, hecho un trabajo muy interesante sobre asteroides, los asteroides funcionan perfectamente en la carta astral funcionan muy bien y bueno, somos expertos, pues aquí nos hemos hecho expertos en asteroides y estamos haciendo un trabajo interesante de astrología kármica. Bueno, mira, esto super. es una investigación constante. Super, super constante. Super. ya miraremos cómo agendaremos virtualmente <risa> otro, <risa> otro, otro momento para hablar ya de, de, de lo que a astrología se refiere. Bueno, ¿Cómo Roberto, no, seguro pues, pues agradecerte el que nos hayas acompañado en este espacio, en, en, en astrología es así de simple también. Me gustaría compartir contigo más adelante en, en tu espacio, en el, el, el podcast, tienes? en Radiocast.com y, y seguimos en contacto. Felicitarte por esa labor porque conozco muy bien el detrás de cámara de estas herramientas virtuales. ¿no? Eh, en esencia, sí. como usuario la vez sencilla, la vez fácil, pero pues hay mucho, mucho trabajo independientemente de la herramienta que uno esté usando detrás. Eh, pues hay, hay bastante trabajo. Entonces te felicito por eso porque es una labor bien... bien interesante que, que hay que reconocerlo aquí, ¿no? bueno bueno este muchas gracias este estamos a la orden eh, y bueno seguimos en contacto okay, gracias. Okay. gracias un gran abrazo chao no.